Sí, me parece que hay una muy buena convocatoria, así que bueno, esperemos que salgan las mejores conclusiones de acá. Bueno, y el productor, eh, que se le suman hechos que hacen que, bueno, eh, esté molesto por todas las cosas que pasan y lejos del diálogo que había convocado después de las elecciones. Por supuesto, la, la provocación es permanente, así que este, hay que tener realmente mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto demuestra que no estamos en un camino equivocado, Así que nos da mucha más fuerza para seguir, por supuesto. Estamos en tiempos de rurales, de muchas exposiciones. ¿Qué es lo que le dicen los productores de las distintas zonas de Buenos Aires y La Pampa que lo encuentran? Y Los productores están con, con mucha bronca, con muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar. Entonces están pidiendo respuestas concretas. Realmente se complica, pero bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos tratar de abrir un canal de diálogo que sea realmente conducente a, a lograr los objetivos y en esto hay que ponerle toda la fuerza, hay que trabajar mucho, yo creo que hay que estar permanentemente movilizados de acá hasta el 10 de diciembre hasta que cambie este Parlamento, que bueno, ahora con el tema de los vetos no sabemos si eso va a servir o no va a servir, pero por lo menos habrá que hacer lo posible. Y este, yo creo que las condiciones están, los productores están dispuestos, este, creo que la dirigencia también, la mesa de enlace, contrariamente a lo que todo dice, yo la veo bien. ¿Por qué? Porque se discute mucho y, este, y eso es bueno. Yo creo que uno demuestra que está vivo cuando discute y tiene ganas de, de exponer sus ideas. Así que me parece que vamos, vamos bien. Pedro, eh, de los distintos ámbitos de las asociaciones del campo, eh, productores, se habla de una gran convocatoria para el 10 de diciembre, día que, eh, bueno, que sí, resumen los, los, diputados. Recambian los diputados. Bueno, yo creo que hay que ir a Buenos Aires. Yo creo que a Buenos Aires hay este que eh, apoyar una comunicatoria. Por su supuesto tipo. que sí, por supuesto que sí. No sé si el 10 de diciembre o antes, cuando las circunstancias lo exijan. Pero va a haber que estar presente. Yo creo que mucha gente va a acompañar porque todo esto realmente está poniendo cada día peor. Y bueno, y no solo es el campo. Dicen, la gente de la ciudad ya no considera el tema del campo. Lo que pasa es que la gente de la ciudad hoy tiene sus propios problemas que son muy serios. Y bueno, entonces este, hemos pasado, digamos, a un segundo tercer plano en la consideración, pero, pero estamos bien. La mesa provincial agropecuaria, ¿qué temas se tiene como prioridades y cómo se ve con el nuevo ministro? Bueno, no lo hemos visto todavía, este, creo que asume mañana, así que después le llamará e intentará conversar con nosotros, vamos a estar dispuestos, por supuesto. Pero por los antecedentes es medio complicado, no, no tiene demasiada consideración por el sector, no lo conoce. Este... ...ha dicho que incluso no le interesa... ...así que bueno, esperemos que esto cambie... Pedro, ¿Por qué y... se convocan este ministro en este contexto... ...si el mismo ministro está diciendo que no le interesa y no conoce el sector? Bueno, no sé, él está puesto ahí... ...es un hombre que viene del interior, es, es intendente... Este, ...yo creo que algo debe haber aprendido... Este, ...lleva seis años de intendente... ...así que esperemos que, que, bueno, que podamos trazar un buen camino... ...por lo menos, ¿no? Conversar con alguien... Pedro, ¿seguimos tocando con una orquesta de sordos? Sí, por supuesto que sí. sí. Son sordos, son autistas, no, no, no se miran más que ellos mismos al espejo y esto es complicado. Gracias, gracias, a ustedes. gracias, Pedro.